reflexionar es que hoy 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. Es una fecha que se recuerda desde el 2011 y tiene como motivo, bueno, recordar esta fecha y, bueno, generar conciencia también sobre estas prácticas. Eh, la, te hago una pregunta. Dime. Porque me escucho. <ríe> me ¿Te ¿Estás está escuchando mucho? Sí. A ver, ahí le digo al operador. Pero bueno, si no, sigo. Ay, pero sí. Creo que él que lo está la solucionando. Audiencia sepa que yo sepa que está complejo. <ríe> sí, no Bueno, problema. dime. Como les decía, la um, desaparición forzada es una práctica que se inicia con, la, con las dictaduras. ...que es donde yo voy a centrarme... Uh -huh. ...pero que hay en otras situaciones complejas de conflicto... ...donde se da esto... Eh, ...por ejemplo... ...digo, conflicto interno... Eh, ...por ejemplo el caso de los 43 estudiantes... ...normalistas de México... Sí. ...que fueron desaparecidos... ...o es una práctica también que se da como método represivo... Eh, ...tenemos acá en, en nuestro país... ...el triste caso de ejemplo de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado sí. hace dos años entonces la desaparición forzada es una práctica que conocemos desde la dictadura pero que lamentablemente eh, la seguimos viendo eh, nuestro país ha adherido a la convención interamericana sobre desaparición forzada de personas eh, y con esto tienen la obligación de no cometer estas prácticas Igualmente lo hace, digo acabo de dar un ejemplo muy cercano, y lo que esta convención va a entender por desaparición es la privación de la libertad, de la libertad cometida por agentes del Estado o con personas que tengan la autorización de, la, de agentes del Estado del Estado, seguida de la falta de información que va a haber sobre el paradero de esa persona o de esas personas, la negativa de reconocimiento, de esa privación, y lo que hace esto es no permitir que se puedan iniciar acciones legales, ¿no? No sabemos dónde está la persona a quien le reclamamos. Esto por ahí ustedes van pensando es lo que ha sucedido, lo que sucedió con el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Eh, no reconocemos la represión, después no reconocemos que lo tenemos, no reconocemos que estuvimos ahí, y a quien la reclamamos el cuerpo, ¿no?, ¿dónde está?, primero reclamamos que aparezca con vida, lógicamente, y ya después es evidente que eso no va a suceder porque por algo lo han desaparecido. Eh, digo esto porque, volviendo a la dictadura, ¿no?, si no hay cuerpo no hay delito. Esto ya, ya lo decía Videla en el 79, mientras esté desaparecida no puede haber un tratamiento especial. Porque la persona no tiene entidad, está desaparecida. No está vivo ni está muerto. Sin recuerdo esa entrevista. No estar vivo, no estar muerto, no hay cuerpo del delito, ¿no? ¿Me ibas a decir algo? No, que recordaba esa entrevista, la, lo cínico que era al hablar. Sí. Y con esto sí. que estás hablando bueno, en este momento, y que te corte. Sí. Eh, si mal no recuerdo, hace un tiempo atrás había como un proyecto de, eh, uno, de un grupo de derechos humanos de fijarse que, porque los desaparecidos durante la dictadura todavía figuran en el patrón, el patrón electoral. Sí, sí, siguen figurando. Eh, es que es lo, es lo perverso de la desaparición, ¿no? Y también volvemos a esto de que eh, a raíz de los juicios estamos como completando, si quiere, la lista de, la, de nuestros compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, pero también es un trabajo muy complejo. Permanentemente salen nuevas víctimas de que por miles de razones no se han denunciado, digo de que vivían muy lejos, de que sus familias eh, eran muy pobres y no entendían qué estaba pasando y no tenían herramientas para hacer la denuncia familias muy pequeñas de dos personas digo se, se secuestran a, a, una, a la hija al hijo y queda la madre muy grande no, sé, no pudo hacer nada no uh -huh. entendió muy bien qué pasó digo, las posibilidades son muchas, por eso, bueno, también esto que voy a decir, están en las listas de los padrones y, bueno, otras cosas más. Volviendo al, al tema, uh -huh. la, algo que quería decir es que, bueno, eh, la dictadura argentina, como siempre decimos, se caracterizó por, por muchas cosas, por su magnitud, por sus métodos, eh, la desaparición no fue la excepción La dictadura argentina es la que más desaparecidos y desaparecidas tiene. Eh, el método era secuestrar, torturar, asesinar y luego desaparecer. No porque eh, los desaparecidos no están en Cuba ni en donde decía que estaban, ¿no? Fueron asesinados y sus cuerpos fueron desaparecidos y fueron enterrados eh, no sabemos dónde. Eh, lo que sí fueron enterrados clandestinamente ¿no? También lo que hace la dictadura Además de privar la vida a las personas Es privar la muerte No sabemos dónde estar No sabemos eh, dónde llevarle flores Cuándo hacer el duelo eh, digamos, Es muy complejo y muy perverso Este, este mecanismo Y además en Argentina eh, Primero que los represores no dicen Dónde están nuestros familiares Yo no sé si a esta altura lo van a decir, es algo que les pedimos permanentemente y con mucha esperanza esperamos sus últimas palabras de los juicios para ver si nos van a decir dónde están, pero nos rompen el pacto de silencio. Y además que en Argentina hay casi 400 jóvenes que están desaparecidos, ¿no? que no han recuperado su verdadera identidad. Y digo también desaparecido porque las familias que los buscan están ante una incertidumbre, ¿no? Nacieron, no nacieron, nacieron y los mataron. Eh, entonces la, la incertidumbre sigue. Eh, yo recuerdo cuando me junté con, cuando aparece Claudia, cuando Claudia recupera su identidad, una de sus tías, me dice yo la verdad que ella había perdido las esperanzas, creía que la habían matado. Y encontrarla así, con vida y como encima es ella, es, es, digamos, un regalo. Es algo que les privaron, en realidad, porque siempre tendrían que haber vivido con ella, pero se lo privaron. Pero cuento esto para que, para que tomemos la magnitud de que las familias que buscan no pierden las esperanzas, pero todas las posibilidades ya se les han cruzado por la cabeza, lamentablemente. Por esto siempre decimos que es muy importante... Que, que, el, ...que se colabore... ...que se den los datos... ...que si se sospecha que alguien puede ser hijo de desaparecidos... ...que colabore... Eh, ...y a su vez también está el trabajo de LEAF... ...que la verdad que es un... ...si no lo conocen... ...es el equipo argentino de antropología Frense... ...es el primer equipo... ...a nivel mundial de antropología y derechos humanos... ...es reconocido internacionalmente por su trabajo... Y lo que hace es esto, buscar el cuerpo de nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas. A raíz de esta especialización que han tenido en Antropología de Derechos Humanos es que están viajando por todo el mundo buscando pruebas que sirvan para eh, evidenciar los genocidios. Y es acá donde están trabajando para devolver los restos de nuestros familiares, ¿no? Pero, También es buscar, buscar en, sin tener datos. Entonces, en algunos lugares sí se busca específicamente, pero en otros no. Eh, entonces, bueno, también eso es lo perverso de la, de la desaparición, ¿no? Buscar, pero todo el país básicamente ¿no? Uh -huh. no es tan fácil ir y buscar. Por ejemplo, como lo hicieron acá en el cuadro 33, específicamente sí. que ya lo rastrillaron, recuperaron cuerpos de ahí, de compañeros eh, nuestros, pero eh, son pocos, faltan un montón. Eh, entonces, bueno, esta es la, esto implica la desaparición de personas, ¿no? Entonces, por eso estaba, bueno, quería mencionar este día, eh, mencionar que aunque ha pasado 43 años de la dictadura, no es algo que está cerrado, digamos, falta justicia, faltan el resto los restos de nuestros compañeros y compañeras y también faltan eh, bueno, nuestros hermanos y hermanas que fueron apropiados durante la dictadura uh -huh. que esperemos que los podamos encontrar pronto